Y estamos listos por ahí que se vea. Queremos saludar a todas las people que se h a dado cita ya. A todos los amigos soteros l también de la tarde. A todos los amigos que les gusta la cerveza. Por ahí alisando, ¿ya? a l i s a n d r a ya, Diego DJ Remix para disparar el profesor. Así que pónganse las pilas. Comenzamos de esta manera: Diego DJ Remix. Solo para los amigos enamorados de la tarde, sí. Que ¿Cuántos que amigos、es? enamorados tenemos esta en tarde, tarde? La manita arriba sobre n a m o r a d o s Sentimiento. 210166.、Oh, oh, oh. Si supieras que te estoy amando, si supieras que estoy estallando a tu corazón, a tu corazón. amores amor アスリートでいい Solo para los amigos que son callejeros, los amigos que caminan por la vida, esa gente que es azar a j u e g a la mano arriba, seguro eso. Dicen que soy un delincuente, o r y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comente, porque a nadie le debo nada. s e c i Gracias a Dios le doy por qué. 俺の家族にこれを食べ l くれたんだ。 ディレ i ソーバーで e ぁ、牧師家、ディレイソーバーでまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家 e まぁ、牧師家でま m e 師家でまぁ、牧師家で o hizo para 師家でまぁ、m 師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、牧師家 r まぁ、牧師家でまぁ、牧師家でまぁ、quiera. Diego, DJ Remix. b ス s c a m e Si te e n c な e n t め a, que vas, mi amor, junto a s sola l に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた a ため i あなたのために、あなたのために、あなたの e めに、あなたのために、あなたのために、あなたのた e に、i な e a ために、あなたのために、あなたのために、あな e の u めに、あなたのために、あ c たのために、あ n た a ために、あ a たのために、あ Ahora sí agarre a su pareja que comienza la locura. Diego. Dale, m i j o d a l e s o l o para la gente de a m p a t o d ó n d e está la gente de a m p a t o La gente de vacina hasta la rueda. A la sola la a gente gusta que le la cumbia, la chicha, u m b i a la c sube, sube, sube. Así que, dale, profesor. arriba b e n e うしたらいい c u m b i a peruana cuántos amigos saben vacilar i e bien, remix como a todas esas mujeres vanidos ありがとうございます。 c u á n d o quieren salir con una persona c u á n d o quieren salir con su vacío de esa tarde s í a esos cumpleaños de la tarde también queremos saludarles、sí. みんなで食べてみてください。 Amigos, estamos tomando a la l l á cerveza. A la gente de los c h a b a q u i t o s CTM también queremos sudores. Los CTM ya tomando, ¿sí o no? Les、vamos a regalar una v e s o s l a a e s o s corazones que no se enamoran. 次がな、止まるの Dígame, Dos más, señoras y señores, d i e g o d í a z Remix. Ajále eso, que suene i r e Play on! フレッソ、ステアス、ア